La mayoría de nosotros vivimos vidas llenas hasta el tope con responsabilidades, actividades, citas y obligaciones. Puede llevar una vida entera, lograr encontrar un equilibrio para todo. En nuestro estudio bíblico de momento decisivo para hoy, veremos que Dios tiene unos marcadores para ayudarnos a mantener nuestras prioridades en orden. Sea usted un profesional, un asociado, un padre o los tres, siga sintonizado mientras el Dr. Jeremiah...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 Estoy emocionado en cuanto a la lección de hoy porque contestaré una pregunta que se me hace en todos los lugares a donde voy. Pastor Yeremaya, ¿cuáles son las prioridades en su vida? Pues les diré cuáles son al hablarles sobre orar nuestras prioridades en respuesta al versículo que dice «Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo». Espero que esto sea de bendición para usted y un aliento para su vida. Sé que muchos de ustedes están invitando a sus amigos y seres queridos a escuchar Momento Decisivo. Si usted es uno de aquellos que se ha beneficiado de estas enseñanzas, pero tiene amigos y seres queridos que todavía no ha invitado a escuchar, le animo a hacerlo. Nuestro deseo y nuestra oración es que Dios use Momento Decisivo para impactar al máximo número de personas con las enseñanzas de la Palabra de Dios. Bien, demos comienzo ahora a la segunda parte de nuestra lección, Orando. NUESTRAS PRIORIDADES Un día, Dana me pidió que me sentara en la cocina y me dijo, cariño, Solo quiero decirte que nunca más voy a volver a preguntarte si vas a salir otra vez esta noche. He estado pensando en todo esto y llorando al respecto. Me dijo, tú eres el sacerdote en esta familia, tú eres el líder en esta familia y un día vas a tener que comparecer ante Dios y dar cuenta de tu sacerdocio en nuestra familia, cómo nos has dirigido y nos has guiado. Si piensas que la manera en que Dios quiere que hagas eso es saliendo a todo tiempo, entonces... No voy a discutir contigo. Todo está en tus manos ahora. Es tu responsabilidad. Dio en el blanco. Ese fue el momento decisivo en mi vida. De súbito, me di cuenta de que no hay conflictos en la voluntad de Dios. Dios nos llama a alguien a que sea padre y luego llama al mismo individuo para que sea pastor y que tenga dos cosas, una tan opuesta a la otra como para no poder tener ambas. Empecé a esforzarme porque Dios me ayudara a volver a poner en orden mis prioridades. Ahora, estoy ante ustedes con un nido vacío, mirando hacia atrás, Aquel día en los primeros tiempos de mi vida de familia, agradeciendo a Dios por haber aprendido cómo orar, hágase tu voluntad respecto a mis prioridades. Esto es lo que son. Son claros como el cristal para mí. Las oro como parte de mi vida de oración. En primer lugar, soy una persona y tengo una responsabilidad ante Dios. Luego, soy un cónyuge. y tengo una responsabilidad hacia mi esposa. Después, soy padre, y tengo una responsabilidad hacia mis hijos. Luego, soy pastor, y tengo una responsabilidad hacia ustedes. No quiero que ustedes se enfaden conmigo, pero ustedes son mi cuarta prioridad. Cualquier pastor cuya iglesia no se halla en cuarto lugar, ya está en problemas. Dios tiene que ser primero, la esposa en segundo lugar, los hijos tienen que estar en tercer lugar. A veces tengo que hacer cosas con mi familia para así no hacer en la iglesia algunas cosas que me gustaría hacer. Pero jamás lo he lamentado. Me encanta esto de acudir todos los días al Señor y decirle, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Ahora, Señor, permíteme revisar mis prioridades. Necesito trabajar en mi relación contigo. Estas son algunas cosas que me has estado diciendo que debo atender. Ayúdame a atenderlas. Ayúdame para que esta prioridad tenga mejor enfoque del que tiene. Señor, te pido por Dana. Ella es mi segunda prioridad. Ayúdame a amarla, ministrarle y ser un buen esposo para ella sin descuidarla. Luego, Señor, aquí están mis hijos. Aquí está Jan, David, Jennifer, Daniel. Te pido por ellos. Oro mis prioridades. Señor, ayúdame para que esas prioridades se reflejen en mi vida hoy. Luego oro por la iglesia y por los ministerios y todo lo que Dios me ha dado para hacer. Nunca he sentido que las cosas del ministerio sufran un cortocircuito o que queden descuidadas porque fluyen de un hombre que anda con Dios y anda con su esposa y ministra a sus hijos. Entonces tiene el gozo de ministrar en el reino de Dios. ¡Qué privilegio! Algunos de ustedes, hombres que trabajan en oficinas, y algunas de ustedes, damas, lo saben. Pueden tener un conjunto de prioridades, pero todas serán sometidas a prueba todos los días. Cada vez que usted procura aplicarlas, se verá bajo ataque. Tengo una historia favorita. En nuestro edificio de administración, aquí, en nuestro plantel, mi oficina se halla en el segundo piso. Ya hay una recepcionista en el primer piso. Cuando la gente viene a verme, primero hablan con ella, luego... Llaman a mi secretaria y le informan que han llegado. Un día, alrededor de las tres de la tarde, yo estaba a punto de salir cuando entró una llamada. Era un hombre que estaba en graves problemas. Ya ni recuerdo de qué se trataba, pero era algo de problemas de familia. Estaba totalmente frenético y dijo, tengo que ver al pastor Jeremiah al momento. Mi secretaria se quedó mirándome. Le dije, no puedo recibirlo. Tengo que estar en Claremont en 15 minutos. Mi hijo David tenía un partido de baloncesto y yo estaba en camino. No me pierdo los partidos de baloncesto, no me pierdo los partidos de fútbol, no me pierdo ninguno de los partidos en que participan mis hijos, si humanamente puedo estar ahí. La secretaria me preguntó, ¿qué le digo? Le dije, Glenda, hay otros cinco pastores aquí, dile que hable con alguno de ellos. Por la respuesta de ella, pude deducir que al hombre no le agradó nada. Le dije, Glenda, esto está en tus manos. Ve qué puedes hacer. Yo me voy al partido. Me metí al ascensor y bajé. Tenía que atravesar el vestíbulo. Este tipo era un sujeto decidido. Estoy seguro que el Señor ha trabajado en su espíritu desde entonces, pero ese día en particular se me acercó, se plantó frente a mí y me dijo, ¿a dónde se va?, Le dije, me voy a Claremont para ver a mi hijo jugar baloncesto. <risa> Perdió los estribos. Me dijo, ¿que usted qué? ¿Que va a dónde? Aquí está mi familia destrozándose y usted se va a ver un juego de pelota. En realidad, nunca lo había pensado mucho, pero esto fue lo que le dije. Señor, hay cinco hombres arriba que pueden ayudarle a usted, pero mi hijo... Tiene solo un papá y yo me voy. Así de severos tenemos que ser a veces respecto a nuestras prioridades según la voluntad de Dios. Usted sabe lo difícil que es cuando se en situaciones en las que otras personas controlan sus prioridades y no Dios, y ni siquiera usted mismo. Uno se siente completamente impotente y sin esperanza al verse atrapado en situaciones en las que sus prioridades se han perdido debido a que otras personas se han apoderado de su vida. Y sé que a Dios no le gusta eso. Dios quiere controlar su vida. Mis prioridades tienen que ser Dios primero, Dana segundo, mis hijos tercero y todo lo demás después de eso. No siempre lo logro. Caigo, como cualquier otro. Pero... ¡Qué gozo es acudir a Dios todos los días como parte de mi oración! Aprendí esto del Padre Nuestro al decir, Señor, venga tu reino, hágase tu voluntad. ¿Cuál es tu voluntad? Tú eres primero. No estás en segundo lugar después de nadie. Dios me dio una esposa para amar y honrar y apreciar. Me dio hijos para que sea su Padre. Me llamó a ser pastor. En ese orden... Por la gracia de Dios, con todo lo que soy y tengo. Señor, ayúdame este día para que tu voluntad se manifieste en mi vida. Tengo que persistir en orar todos los días. Oro respecto a estas prioridades debido a que Dios quiera oírlas. Yo quiero oírlas para no olvidarlas. Hágase tu voluntad. Eso es parte de orar. Oigo que la gente me dice todo el tiempo que la oración cambia a Dios. La oración no cambia a Dios. Dios es inmutable, incambiable. Dios no cambia. La oración nos cambia a nosotros. Cuando oramos, nos colocamos en la misma sintonía que Dios conforme oramos. Cuando oramos de acuerdo a la voluntad de Dios, poco a poco, oramos en su nombre y conforme a su voluntad, Dios toma todas las cosas que están fuera de sincronía en mi vida. Y mediante mi oración, las pone precisamente bajo su mano y las sincroniza de modo que pueda lanzar un gran suspiro y decir, «Así, así es como debe ser. Hágase tu voluntad en la tierra». Luego dice, «Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra». Así que quiero preguntarles, ¿cómo se hace en el cielo la voluntad de Dios? ¿Cómo hacen los ángeles la voluntad de Dios? Oye, Señor, sé que eso es importante, pero prefiero hacerlo mañana. Señor, sé que quieres que Miguel lo haga, pero pienso que será mejor si Gabriel lo hace. ¿Por qué no le pides a Gabriel que lo haga? ¿Cómo hacen los ángeles la voluntad de Dios? La hacen de inmediato, la hacen sin reservas. La hacen incondicionalmente, la hacen gozosamente y la hacen como si les hubiera ordenado el poder más grande del mundo a quien ellos jamás violarían. Cuando Él habla, ellos responden, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Qué pasaría en nuestras vidas si respondiéramos a la voluntad de Dios como los ángeles del cielo responden a la voluntad de Dios? Cuando usted finalmente sabe lo que Dios quiere ¿Por qué no se ahorra usted mismo mucha ansiedad y lo hace, sabiendo que, de todas maneras, nunca logrará ganar la discusión? ¿Por qué no dice simplemente, está bien, Señor, no lo comprendo, ni tiene mucho sentido a mi modo de ver, ni puedo figurármelo, pero si esto es tu voluntad, voy a hacerlo y luego me lo explicarás? No quiero salirme de sincronía contigo. Esto es parte de nuestra oración. ¿Ora usted de esta manera? Dios me ha estado enseñando más y más cómo orar de esta manera. No se trata de una lección solo sobre prioridades. Es una lección sobre la oración. Cuando me acerco a Dios todos los días y le digo, Padre mío que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, te alabo. Ahora, Señor, tengo un día por delante y me parece... un camino sin mapa. Quiero orar. Venga tu reino a mi alrededor y en mi corazón. Espero el día cuando tu reino realmente venga. Ahora, Señor, que tu voluntad se haga en mi vida como persona, como esposo, como padre, como pastor, en mi profesión, cualquiera que sea, que se haga tu voluntad en mi vida. Ayúdame a vivir hoy de esa manera. ¿Qué ocurre cuando usted hace esto? Es increíble lo que ocurre. Allá en 1872, Dwight L. Moody, fundador del Instituto Bíblico Moody y los ministerios Moody, estaba sentado en un montón de heno en Irlanda. No era nativo de ahí, pero se hallaba ahí en ese tiempo. Había oído a un hombre llamado Henry Barley predicar en una capilla improvisada. Henry Barley dijo esto. El mundo todavía no ha visto lo que Dios puede hacer con y por medio de un hombre que esté plena y totalmente consagrado a él. Moody dijo que algo se encendió en su corazón ese día. Cinco y medio años más tarde, se hallaba sentado en el tabernáculo de Spurgeon, en Londres. Muy arriba en la galería y las palabras de Henry Barley volvieron a su memoria. De nuevo pensó, con un hombre por un hombre, por medio de un hombre... totalmente consagrado a Dios. Dwight El Muri. en esa gradería, en el tabernáculo de Spurgeon, inclinó su frente y dijo, «Señor, si ha habido alguna vez un hombre que se consagraría a ti de esta manera, aquí estoy». Salió de ese lugar para literalmente incendiar el mundo. ¿Ha pensado usted alguna vez en lo que Dios podría hacer si usted estuviera total, plena, completamente, sin reserva e inmediatamente disponible para hacer lo que sea que le pida que haga? A veces, cuando reflexionamos en esto, tal vez digamos, «Pues bien, Pastor Jeremiah, he estado tratando de hacer eso. No me parece que Dios esté haciendo algo. No parece que Dios siquiera oiga mis oraciones». ¿Sabe usted que el rey no siempre le da a sus súbditos todos los detalles de lo que planea hacer? Si eso es verdad entre el presidente y el pueblo, ciertamente lo es respecto al rey celestial y sus súbditos. Dios siempre está planeando algo. Usted tiene que confiar en él. Tiene que creer que si le da la prioridad en su vida, se encargará de lo que sea que le haya encargado hacer de acuerdo a su voluntad. Roger Sims acababa de dejar la carrera militar. y no veía el momento de quitarse de una vez por todas el uniforme. Se hallaba camino a casa, viajando, alzando su dedo por el camino. Su pesado morral hacía más tediosa la caminata. Alzando el dedo para hacerle señas a un automóvil que se acercaba, perdió toda esperanza cuando vio que se trataba de un reluciente auto, nuevo y costoso. Difícilmente el tipo de vehículo que se detendría para darle un aventón a alguien que estaba pidiendo que lo llevaran. Pero para su sorpresa, el automóvil se detuvo y se abrió la puerta del pasajero. Corrió hacia el vehículo, puso su morral en el asiento trasero y se deslizó en el asiento delantero tapizado en cuero. Fue recibido con una amistosa sonrisa de un bien presentado anciano con distinguidas canas y bronceado profundo. «Hola, hijo. ¿Estás de licencia? ¿De regreso a casa? Acabo de ser dado de baja del ejército. Voy a casa por primera vez en varios años. Bien». «Tienes suerte si vas para Chicago», le dijo el hombre. «No voy tan lejos», dijo Roger, «pero mi casa se encuentra en el camino. ¿Vive usted ahí, señor?» «Hannover, sí, tengo una empresa ahí». Con esas, se pusieron en camino. Después de contarse mutuamente varias anécdotas de sus vidas y de hablar de todo lo que había bajo el sol, Roger, quien era cristiano, Sintió una fuerte dirección de Dios de hablarle al hombre en cuanto a Cristo. Hablarle del Evangelio a un hombre de negocios mayor, rico, que tenía todo lo que jamás podría querer. Fue un proceso que daba miedo, especialmente cuando uno se da cuenta de que si al hombre no le gusta el asunto, uno podría volver a andar a pie. Roger lo postergó por un tiempo, pero finalmente, al acercarse a su punto de destino, se dio cuenta de que era cuestión de ahora o nunca. «Señor Hanover», empezó Roger, «me gustaría hablarle de algo muy importante». Con esas, procedió a explicarle el camino de salvación. Cuando terminó, le preguntó a Hanover si le gustaría recibir a Jesucristo como su salvador. Para asombro de Roger, el enorme automóvil se detuvo a un lado de la carretera. Roger pensó por un momento que el señor Hanover estaba a punto de echarle a la calle. Entonces, ocurrió algo maravilloso. el hombre de negocios inclinó su frente contra el volante y empezó a llorar, afirmando que en verdad quería recibir a Cristo en su corazón. Le agradeció a Roger por haberle hablado, diciendo que era lo mejor que jamás le había ocurrido. Más adelante, dejó a Roger en su casa y siguió su camino hacia Chicago. Pasaron cinco años y Roger Sims se casó, tuvo un hijo y empezó su propio negocio. Un día, mientras empacaba para realizar un viaje a Chicago, encontró de nuevo la tarjeta de presentación personal impresa con letras doradas que el señor Hannover le había dado aquel día en su carro. Cuando llegó a Chicago, buscó la dirección de las empresas Hannover y se enteró de que se hallaban en el centro de la ciudad, en un edificio alto muy importante. La recepcionista le dijo que sería imposible ver al señor Hannover, pero que si se trataba de un viejo amigo... «¿Podría ver a la señora Hanover?». Un poco desalentado, fue conducido a una oficina lujosamente amueblada, donde se hallaba sentada detrás de un escritorio una mujer de como 50 años de edad. La mujer le extendió la mano. «¿Conocía usted a mi esposo?», le preguntó. Luego Roger le explicó cómo el señor Hanover había tenido la gran amabilidad de llevarlo en su automóvil cinco años atrás. Una mirada de interés... Asomó en la cara de la señora. ¿Me puede decir qué fecha fue esa? Le preguntó a la señora Hanover. Por supuesto, le dijo Roger. Fue el 7 de mayo, hace cinco años, el día en que fui dado de baja del ejército. La mayoría de personas no se olvidan de esa fecha. Ella dijo. ¿Hubo algo especial que ocurrió mientras viajaban, algo fuera de lo usual? Roger titubeó. ¿Debería mencionarle que le había dado su testimonio? ¿Habría sido eso motivo de contención entre los esposos? Tal vez se separaron por eso, pensó. Pero de nuevo sintió que el Señor le animaba a decir la verdad, señora Hanover. Su esposo recibió al Señor en su corazón ese día. Le expliqué el Evangelio. Él se detuvo al borde de la carretera y lloró. Luego decidió elevar una oración de salvación. De súbito, la señora Hannover se echó a llorar incontrolablemente. Después de varios minutos, recuperó la compostura y le explicó lo que había ocurrido. Dijo, Yo crecí en un hogar cristiano, mi esposo no, y yo había orado por la salvación de mi esposo por muchos años. Creía que Dios lo salvaría, pero poco después de dejarlo a usted, Ese 7 de mayo falleció en un terrible choque de frente. Nunca llegó a casa y yo pensaba que Dios no había cumplido su promesa. Dejé de vivir por el Señor hace cinco años porque le echaba la culpa de no haber cumplido su palabra. Puedo identificarme con la señora Hanover y tal vez usted también. Es fácil para nosotros hablar de orar la voluntad de Dios y algunos de ustedes han estado orando eso por largo tiempo. Señor, hágase tu voluntad en la vida de mi esposo, de mis hijos, en mi negocio, en mi familia. A veces cuando usted ora así, parece como que nada ocurre y que no hay respuesta. A veces es cuestión simplemente de esperar y esperar. Uno se pregunta si Dios ha oído siquiera la oración. Pero basado en la autoridad de la palabra de Dios, le digo que si usted ora en obediencia a la palabra de Dios conforme a su voluntad y ora que se haga su voluntad en su vida, así como es hecha en el cielo, Dios le oye. Dios está más que dispuesto para oír. No se desanime, no se dé por vencido. Simplemente porque usted no puede ver lo que Él está haciendo, no quiere decir que Él no esté haciéndolo. Dios está obrando si usted ora. El problema real es que nosotros nos desalentamos, como la señora Hanover. Dios no va a hacerlo según mi calendario. Dios no contesta mi oración cuando yo quiero que la conteste. Así que tal vez será mejor darme por vencido. Pero Dios no está sujeto a su calendario, amigo mío. Dios obra según su propio calendario. Quiere que usted siga orando. Hágase tu voluntad como en el cielo. Así también En la tierra? ¿Lo hará usted? Oremos. Padre, eso es lo que yo quiero. Quiero tu voluntad. Señor, no me dejes ser testarudo. No me permitas aceptar algo menos de lo mejor. Te pido hoy que se haga tu voluntad en mi vida como una persona delante de ti, como el cónyuge de mi esposa. «Como el padre de mis hijos, como pastor de una iglesia, como un predicador del Evangelio. Señor, haz tu voluntad en mi vida. Me humillo delante de ti y te digo que no quiero nada, excepto lo que tú quieras. Sé que a veces no me porto como debo, pero aquí estoy, delante de ti otra vez diciéndote, «Tú tienes mis prioridades, son tuyas. Señor, haz tu obra». Te pido por los jóvenes que me escuchan hoy, que saben que tú has tocado su vida, pero que no han cedido su voluntad a ti. Tienen miedo de darte permiso total de hacer lo que tú quieras. Tienen cosas en su agenda. Te pido, Señor, que nos ayudes a comprender en primer lugar tu bondad. Eres un Dios bueno. No quitarás el bien a los que te andan en integridad. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Señor, podemos confiar en ti, podemos darte nuestras vidas sin temor, sabiendo que lo que nosotros pensemos que es bueno para nosotros, lo que tú piensas será algo mucho mejor. Padre, te pido que el mensaje de tu palabra no haya caído en oídos sordos y que donde quiera que ha hecho falta, que tú grabes su verdad en el corazón. Ayúdanos a salir de aquí, Señor, con una nueva visión y un nuevo entusiasmo y un nuevo gozo de vivir la vida con tu proyecto original divino delante de nosotros. Te damos la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Como saben, estamos tomando pasos importantes hacia nuestro crecimiento en Cristo y en nuestra comunicación con Él. Todo lo que Dios hace en nuestras vidas y en la tierra comienza con nuestra relación personal con Él en oración. Dios ha escogido el vehículo de la oración para llevar a cabo su voluntad en la tierra. Y es por esta razón que no es de sorprenderse que nuestro enemigo hará todo lo que pueda para evitar que tengamos una vida de oración eficaz y consistente. ¡Qué bueno que Dios nos ha dado su palabra para que no ignoremos las maquinaciones de Satanás! Espero que usted use esta serie de enseñanzas para ayudarle a avanzar a un nuevo nivel en su relación con él. Gracias por su participación hoy y hasta mañana. Gracias por sintonizar Momento Decisivo.